¡Levantemos nuestra voz con un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Te Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eres más hombros ¿tú? Let's go. So Tu victoria Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor.